Bueno, durante todo el día hoy. Te imaginaba. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. No se aprende, no se aprende, pero no tiene sentido. No, estuve muy tranquilo. No. Traté de no vivirlo como algo tan especial, tan distinto, sino como un partido importante, como lo que era, un cuarto de final de un juego olímpico. Hice la misma rutina pero bueno por momentitos uno sabe que que, yo, que hoy a la mañana fue el último entrenamiento muy posiblemente que hoy posiblemente era el último partido y a veces viene a la mente pero no, no me afectó tanto en mi, en mi rutina eh, por momentos lo comentábamos con Chapu compañero de la habitación y, y bueno pero todo se vino abajo todo mi plan eh, en los últimos en el último minuto no cuando Uno quería pasar desapercibido e irse con la cabeza agacha al vestuario y bueno, eh, el mundo conspira en contra tuya para que eso no suceda. Y primero Oveja me dice que me va a poner de nuevo y después me saca por el aplauso, después alguien aparece de no sé dónde me, con, con la pelota y me hace volver a la cancha y después mis compañeros y demás, así que hicieron que fuera un momento muy emotivo. Pues el afecto de la gente eh, y sí, eh, realmente lo, lo fue. Eh, fue imposible contener ¿no? la, la cordura, eh, la serenidad. Un momento me, un poquito me cabece. ¿Muchos sí. flashbacks en esos minutos? Eh, un poco, un poco sí. Otros fueron simplemente saber que un ciclo termina. Creo que a un tipo que va por última vez al trabajo posiblemente también le pase, o al, al que termina un ciclo muy importante en su vida, que le significó mucho por el que resignó un montón de cosas por el que gozó como nadie y sufrió como pocos entonces hace que bueno, que como termina algo así pasa a ser un poco emotivo, creo que es en cierto modo inevitable ¿te quedó algo para dar? ¿te quedó algo por ganar? ¿te quedó algo por hacer? ¿te quedó algo pendiente? Eh, no no eh, y creo que bueno, por ahí si no hubiésemos ganado algo grosso hubiese dicho eso Esas pinas nos las sacamos hace un montón de tiempo y seguimos jugando de la misma manera y seguimos compitiendo como si nunca lo hubiésemos ganado. Así que, no, la verdad que no me quedo nada. Tengo la enorme fortuna de decir que a los 39 jugué otro juego olímpico que lo volví a disfrutar, me sentí útil, no vine de adorno. Eh, creo haber contribuido. Hicimos un buen papel. Eh, clasificamos a los cuartos, nos tocó lamentablemente el, el mejor equipo del torneo y no pudimos pasar, pero así todo soy un, un tipo muy afortunado de, de poder estar acá en este momento Manu, de con tus de que hoy se está retirando el mejor equipo de la historia del deporte argentino ¿Cómo tomas eso? y si No, no está en mí hablar de eso es muy difícil hablar de distintos deportes de distintas épocas y demás yo sé, que, yo sé que, que posiblemente hayamos marcado una época fueron 15 años, fue un montón de tiempo con muchos de los mismos jugadores y eso no pasa muy habitualmente sé que se ganó un oro olímpico, algo pensado en la historia de nuestro deporte, así que sí, indudablemente hemos logrado cosas que generaron un impacto, si somos el mejor, el segundo, el tercero, el cuarto, no importa, lo importante es que, que dejamos una marca, una huella, que la gente el, eh, se sintió identificada con lo que hicimos, nos respeta, nos, no, nos quiere, nos demuestra este tipo de afecto y eso es, es muy valioso también, ¿no? a veces hasta más que, que, que el título en sí. ¿Cuán feliz te hace despedirte con tus hermanos? Obviamente que tiene un valor distinto. Eh, fuera yo con 11 chicos de 23 años si sí, hubiese sido impactante por, por otras cosas, pero el hecho de jugar con Luis fue de hace 20 con Chapu desde hace 17 cabeza 14 eh, al mismo tiempo pensás como te dije, todos los que no están bueno ahora hoy Fabri mirándolo entrevistándome, eh, Pepe comentando por ahí, los demás mirándolo en su casa creo que fueron parte de todo esto y eh, Es, es, es tu vida, mi, mi vida adulta prácticamente entera. Eh, También con algún que otro año eh, sin jugar, pero, pero un montón de anécdotas y un montón de historias que no se van a, a olvidar, por más que me retire. Y si me junto con Gaby Fernández, como pasó hace un mes, y salen historias y nos cagamos de risa y recordamos y, y va a pasar lo mismo con, con Luifa, con pala Pepe Puma o quien toque así que vivimos cosas muy impactantes y, y la verdad que yo al menos estoy muy muy orgulloso de haber sido parte de todo esto y por tanto tiempo ¿estás no consciente del vacío bueno, que dejas bueno. digo estás en la lista de Maradona Vilas ah, sí. y, sos consciente de que te retiras de la selección, y, de, de, de la selección y, y dejás un vacío muy grande? Eh, bueno eso es yo. Eh, me iba a quedar un vacío seguramente porque no va a estar más, pero eh, el, el de ustedes, preocupense ustedes <risa> yo bastante tengo con el mío eh, no, no soy consciente de lo que puede llegar a pasar y demás, pero sé que era inevitable eh, ponerle que si no era este era tarde y va a pasar con Luisa también, y va a pasar con, con quien sea, así que eh, creo que lo que hay que hacer es bueno, al menos en mi caso, ¿no? valorar lo que, lo que sí tuvimos lo que sí tuve, y las experiencias que viví y eso es Espectacular. ¿Te ¿Cómo, costó es mucho de... ¿Cómo es el futuro de la selección? No sé, te... Es que se, no sé, te, ¿Te costó mucho tomar esta decisión, pero finalmente este torneo te la hizo fácil? ¿El, el, el alrededor, el, el ambiente lo hizo más fácil para digerir? Eh, ¿La Venía de uh -huh. eh, bastante digerido el tema. <risa> el próximo mundial está a tres años. No es que era el año pasado, el año que viene. Es a tres años, me hace 42. Eh, lo mismo dije después de Londres, pero bueno, no, ahora eh, es definitivamente otra cosa. Y, y, y como que bueno, saben que el juego olímpico para mí es, es especial y quería vivirlo de nuevo y, y si llegaba en condiciones físicas y mentales de, de poder seguir disfrutando del deporte lo iba a hacer. Y bueno, lo pude hacer. Eh, Y repito, es como un regalito, un gustito que me pude dar de vivir nuevamente a esta edad. Así que feliz de, de haber podido estar acá, de haber podido jugarlo entero, sano. Que por el momento la verdad, que estaba preocupado. En Las Vegas, si me hubiese agarrado los primeros 3-4 días, eh, no, no sabía qué iba a pasar. Porque no podía entrenar, porque me sentía fuera de forma, porque me dolía la, la pierna. Y bueno, si ahora me, me muevo un mes atrás, la verdad que. Que estoy contento por cómo por cómo se dieron las cosas. Tengo que. Tengo que... Gracias, Manu.